aquí del reino, bienvenidos a mi infierno Los voy a dejar helados como el peor de los inviernos Toma nota en tu cuaderno, cerdo dueño del fracaso Mi voz pega como mazo, los destrozos mil pedazos Caso, trazo, diste un paso, directo a la derrota El camino no es sencillo, tendrás que pagar la cuota Boca rota rotas he dejado a patadas con mis botas Pego duro como el bat de un cazador de bocas. Mira, traigo las pelotas bien puestas en su lugar Me violaré a la rima Si mi flow es un martillo es, porque el clavo es tu cabeza.